contamos que en el día de mañana va a haber una actividad que bueno, está invitando eh la comunidad Inan Leufumongein, así que bueno, estamos en comunicación con la Lamien Hermelina Tripailaf, Marimari y la Mien Chuleimi. Marimari Lamien Sekumlekana in mi. Comelekana Mien, acá estamos muy bien en esta mañana fresca. Mai, mai. Domea <risa> tengei sachantu. No eluco, menegueñain. La Mien. Bueno, sabemos de que se viene un conversatorio que tiene que ver con esto, no con el acercamiento a nuestra cultura, nuestra cultura mapuche y a nuestro hermoso, a nuestro hermoso xungu, nuestra hermosa lengua mapuche, la Mien. Se ley la Mien. Eh lo venimos haciendo hace un tiempo por los distintos barrios y bueno, en esta oportunidad nos en Boca Villa del Carmen, eh perdón, Vicharita. Uh -huh. Eh y vamos a estar ahí en punto digital, es eh, Ramón Ocampo y eh ay, Oliverio Russo. Eh sí. Bien. Eh Ramón Ocampo y Casimiro. Casimiro igual, Casimiro... perdón, perdón. Ahí está, ahí está. Bien. Bien. Casimiro igual. Eso va a ser el miércoles mañana. Sí. de 18 a 20 horas. Bien. Y la idea es compartir con los pulamien que se acerquen eh lo que tenemos como quinul, no, el trabajo de lana, telar, hilado, eh mostrar eh, lo que se ha hecho y lo que lo que se puede llegar a hacer, eh también algunas eh vamos a tener alguna bibliografía, libros de poesías, instrumentos musicales y bueno, todo lo que podemos compartirnos de de los conocimientos del kimun que tiene nuestro pueblo, ¿no? Y obviamente Mapuzungun eh será un una muestrita, digamos, como para decir después que quienes estén y quienes quieran seguir eh practicando, seguir manteniendo viva nuestra cultura pueden participar. después del receso invernal que vamos a tener un horario establecido exclusivamente para eso. Eh, la Mien, ¿cómo está el recibimiento a los barrios? Porque bueno, sabemos de que muchos abuelos, abuelas de eh, nuestros, ¿no? Que han venido, eh, recordamos, ¿no? Los primeros pobladores corridos desde el sur. Entonces, seguramente encontramos mucha historia en nuestros barrios, tanto en Villa del Carmen, Villa Lynch, ahora Villarrita. Se han encontrado con con abuelos, con historias, la Mien Mañiles siempre se encuentran y son muy hermoso los encuentros porque cada uno va aportando no solamente parte de su historia familiar y personal, sino parte importantísimo de lo que es la historia de nuestro pueblo, de las eh cómo se fue desplazando nuestra población de un lado a otro y desplazando forzosamente, ¿no? Eh y cómo eh reponerse en otro lugar, cómo enraizar en otro lugar y cómo volver a sembrar lo que será eh acomodarse en nuestra cultura en un espacio diferente. Exacto. Qué bueno se ha podido de a poquito recuperar, ¿no? Eh sabemos que hay abuelos que que han han estado eh allí participando de de algunas ceremonias también quizás en sus casas, la Mien. Sabemos que se viene el Guinyo Tripanto y seguramente uno de los temas será este. Leila Mien, eh muchos preguntan, muchos cuentan, eh nosotros también cogitamos algunas cosas y otras preguntamos porque es así reir y reconstruyendo nuestro Ki-moon, eh, fortaleciéndonos entre nosotros. El Wen-Yu-Chin-Panto es una ceremonia muy importante, es el cambio de ciclo, eh, es donde uno renueva su Ne-Wen y donde uno puede también eh, volver a, a propiciar, digamos, a, a estar preparado como elemento de la tierra a generar nuevas acciones para una mejor vida humana. y para una vida más planificada para todos. Así que esos son momentos muy importantes. Fue la de la Miem. Bueno, entonces eh vamos a invitar a la gente, de, puede ser de otros de otros barrios, de otros de otros del eh, barrio que sea, bien. toda la gente que se quiera acercar es desde una visión como visión originaria mapuche, pero esto no es limitante. puede acercarse quien desee, porque también este este encuentro de conocernos ayuda a que cada cultura sea valorada, linda nuestra también, obviamente. Desde cualquiera puede acercarse, no hay límite de edad ni de ni de color de piel, ni de lenguaje, pueden pueden acercarse igual y, y y vamos a tener seguramente como ha sido en otras oportunidades, un hermoso trazo. Fue Leila bien, 14 de junio, entonces 18 horas en punto Digital Ramón Ocampo y Casimiro Bigua, Bigua. esto es en Villarrita. Le. Bueno, la bien, eh la comunidad viene entonces a pleno, Inanleu <risa> Fumongein. May, may, sí, trabajando mucho. Ya habrá otra cuestioncita que vamos a estar invitando también para el día 24. Así que bueno, Lo dejamos para eh, un poquito más adelante, la mía. Sí, sí. <risa> <risa> Por ahora sí existe. Trabajando bastante. Le mandamos un abrazo gigante, Romén Mañón. Pero calla la mía. Mañón e iu la mía también sin gu, mañón e iu también con chau, pero manguén comé antúni aini, eh, futarrofón. Mañuela también. también. La esperamos también. Abrazo. Ahora <risa> gracias. Ahí estaba entonces la Lamien, Hermelinda Trepa y Laf.